Eh, hablaré de las energías renovables jubilantadas nucleares, es decir, la... intentaré exponer que las energías renovables, queramos o no, van a ser el futuro al que tenemos que abocarnos e intentaré demostrar la tesis de que hoy por hoy el principal y casi el gran y único obstáculo que se opone a que las renovables alcancen un despliegue total en el mix energético son precisamente la presencia de las energías nucleares, de las centrales nucleares. Esto es una afirmación novedosa que estamos descubriendo los ecologistas en este momento y trataré de demostrarlo. Y finalmente el jueves, Ramón Caral, actual colaborador de la escuela, hablará de eh, democratizar la cuestión del territorio y de la vivienda. A segunda hora, recordamos de 1945 a 21.30, la primera línea esta rosa, eh, tenemos toda una serie de charlas que hacen referencia a lo que decía antes de iniciativas emanadas desde la autoridad en este caso una serie de ejemplos sudamericanos el lunes Alexis Puruso nos hablará de un nuevo proceso de cambio en Paraguay el martes Miguel González hablará Ecuador, cara y cruz de la revolución filodana de Rafael Correa el miércoles Josep cruellas nos hablará de Venezuela dilemas en la construcción del socialismo del siglo 21 y finalmente el jueves juan, eh, tenemos anunciado a néstor calle pero por problemas familiares ha tenido que volver a bolivia y en su lugar tendremos otro experto conocedor del caso boliviano que se llama juan carlos guzmán medina que nos hablará de la participación social en la construcción y reconstrucción de sociedades el caso boliviano y bien para acabar coincidiendo con estas que os acabo de decir tenemos el lunes Josep Pamias que es una, un Pallés de Leida gran activista, perteneciente a no sé si habéis oído hablar de la iniciativa legislativa popular contra los transgénicos en Cataluña eh, a través del movimiento Sólo que es Andrés nos hablará de una alternativa muy importante que se está dando lugar en todos sitios, en concreto aquí, a casa nuestra, que os digo, en Cataluña, que es la soberanía alimentaria y la Dolce Revolución. La Dolce Revolución, os explico para que sepáis de qué va, es otra iniciativa que están emprendiendo estos señores, que es, sería la soberanía alimentaria llevada al terreno de las hierbas medicinales. y si estáis puestos en el problema farmacológico, ...el boicot que se está haciendo, el veto que se está poniendo a todo tipo de remedios alternativos... ...por parte de la industria de, del lobby farmacéutico... ...estos señores están intentando reivindicar... Eh, ...el rescate de todo este conocimiento popular de las hierbas... Eh, ...de las hierbas medicinales y los remedios alternativos. Si me permite, respecto a este tema, quería puntualizar que el, el miedo es que viene en el parlamento se va a debatir la Iniciativa Legislativa Popular sobre los Transcénicos y está previsto que, que la voten y que la, la saquen del Parlamento. Lo digo porque el domingo por la mañana a los 12 hay convocada una manifestación en la Paz de Cataluña. Me siento muy presente porque, o sea, yo, no sé, tengo conocimiento de que se la van a cargar el miércoles que viene. Sí. Bueno, a un tono que dice el compañero resulta que es que especialmente grotesco. Nuestro gobierno de izquierda del psc no han tenido ningún pudor en aliarse con sus enemigos viscerales PC y cooperci unión para presentar a esta iniciativa legislativa una eh, esmena a la totalidad una esmena a la totalidad eh, con lo cual una iniciativa que había cogido sobre 50.000 firmas necesarias había rebasado las 100.000 conseguirán que esta iniciativa de proyecto de ley no llegue ni siquiera a debatirse en el parlamento y esta manifestación el, este domingo a las 12 en de Plaza Cataluña intentará que toda la ciudadanía se, se entere de esta movida grotesca de nuestro gobierno de izquierdas bien, sigamos, el martes quien todavía no conozca a nuestro habitual colaborador Arcadio Lideras tiene una nueva oportunidad de unir al que es uno de los mejores eh, conferenciantes que tenemos aquí a casa nostra Y nos hablará, esta vez, de algunas propuestas de cambio al actual modelo económico. El miércoles, Giorgio Monsangini nos hablará, vienen dos charlas a continuación de un tema también muy novedoso, al menos para nosotros aquí en la región, que es decrecimiento económico. Giorgio nos hablará el, el miércoles de decrecimiento hacia la sostenibilidad ambiental y la justicia global. Y finalmente, el jueves, Enric Durán volverá sobre el tema el decretimiento a nivel local de la teoría a la práctica. Es decir, para quien no esté al caso, que Enric Durán es este activista infatigable, que aparte de ser, yo creo, el mejor conocidor de la realidad alternativa en Cataluña, no en vano ser recorrido toda Cataluña con un grupo de colaboradores en bicicleta, visitando a cualquier propúsculo que se mueva en el territorio catalán y haciendo charcha, o sea, intentando conectarlos a todos en red y que ha sido especialmente famoso por su acto de desobediencia a la banca al negarse a devolver una serie de créditos pues vendrá a hablarnos nuevamente de crecimiento y para acabar, el viernes sacaremos toda una serie de conclusiones brevemente para, como decía de las 16 charlas, como mucho podréis asistir solo a 8 y entonces allá será un breve resumen de lo que han sido el contenido de estas 16 charlas y acabaremos el acto de clausura disfrutando de la charla de Francisco Fernández Buell con ideas para salir de una crisis de la civilización y me parece que me he pasado de tiempo eh, Saminaí, por favor, gracias Muchísimas gracias Buenas tardes eh, Quiero primero agradecer a Atac Cataluña por a ver, me invitado a compartir con nosotros esa ese momento ciudadano de reflexión sobre nuestra situación económica mundial también quisiera agradecer evidentemente al centro cultural la casa deizalde es la primera vez que hablo aquí y bueno lo encuentro muy agradable no tenéis dinero, pero tenéis buen, buenos sitios. <risa> siempre hay que empezar. Y digo siempre hay que empezar, porque con este programa... ...con este programa estáis construyendo una visión del mundo. Ein Wettanschauung, como dicen los alemánes. del mundo. O sea que estoy muy contento de estar... ...compartiendo este momento con vosotros. Sobre todo porque, más que nunca necesitamos organizar encuentros de este tipo para movilizar o por lo menos para ayudar a la ciudadanía a reflexionar y a abrir sus propios caminos en este mundo que parece cada vez más sin sentido que parece cada vez más en realidad sin contenido lo que voy a hacer es intentar muy rápidamente considerando que bueno tenéis digamos las principales claves para entender la situación económica internacional e intentar muy rápidamente dibujar el panorama de la crisis que estamos viviendo y enfocar la discusión enfocar la presentación eh, mis discursos en torno de en torno de de un debate importantísimo o sea el debate sobre la salida de la crisis no sabemos cuándo pero tenemos que prepararla porque si nosotros los ciudadanos les dejamos hacer nos van ya lo están hecho organizando una salida peor que la crisis misma y es entonces importantísimo analizar, interpretar, porque todo depende del análisis de la situación. Las consecuencias dependen del análisis de la situación. Es lo que el discurso dominante hoy en día, en los grandes medios de comunicaciones, como en los grandes gobiernos a nivel internacional... Consiste en realidad a ocultar, esconder la profundidad de la crisis y impedir otra vez que los ciudadanos tomen cuenta de la situación. O sea, la batalla para la interpretación es importantísima. ...porque de la batalla para la interpretación... ...depende la batalla para la salida... ...y las condiciones de la salida... ...es un elemento clave... ...Marx... ...evidentemente no se cita Marx... ...hoy, pero yo... ...coquetería... ...me gusta a veces citarlo sobre todo porque... está ...a contracorriente... ...decía los filósofos... ...hasta la fecha... ...no han hecho nada más que... Inter, ...interpretar la realidad... ...mientras que nosotros... ...tenemos que cambiarla... ...yo digo... ...sin competir contra más... ...mucho más... ...mucho lejos ir, ...digo primero... ...tenemos que interpretar la realidad... ...para poder saber cómo... ...cambiarla... ...y... ...hoy... ...basta con escuchar lo que dicen los gobiernos... ...para saber que están... ...diciendo... ...analizando... ...proponiendo... ...conceptos... ...explicaciones que... ...no sirven para nada para... ...digamos... ...reorientar este sistema... La primera cosa es la siguiente el primer elemento es el siguiente es que esta crisis no data digamos de seis meses o de un año es una crisis profunda que empezó prácticamente a finales de los años que empezó como crisis estructural a finales de los años no de, los, de, de del siglo XIX, del siglo veinte. ...y que desarrolló, que se desarrolló de manera muy subterránea... ...con burbujas financieras que explotaban ahí... ...en varias partes del sistema internacional... ...pero era una crisis latente... ...y esta crisis latente estalló... ...y eso es evidentemente lo que explican los periódicos... ...estalló hace unos dos años en Estados Unidos... ...con la crisis de las uh, grandes agencias de financiación y las grandes agen agen agencias, a uh, los, los grandes bancos uh, de especulación en los Estados Unidos. Hemos asistido en el marco de prácticamente seis meses a una crisis en cadena o a unas crisis en cadena que empezaron en el sistema financiero con una explicación dada por los gobiernos y evidentemente los propios medios financieros a nivel internacional, basada en el hecho de que se trataba y que se trata únicamente de una crisis de falta de transparencia, del hecho de que en el sistema económico financiero internacional hay unos ladrones, unos estafadores que han jugado con, los, con las titulaciones, que han eh, utilizado una cierta forma del capitalismo y todo eso, Sin explicarlo, llega un momento en el que estalló la burbuja. ¿Y ahora ahora qué? Bueno, ahora no sabemos lo que hay que hacer. Sí, sí, sabemos lo que hay que hacer. Hay que dar dinero a los bancos. Fue la primera consecuencia de la crisis. Una crisis financiera, de especulación, basada en un sistema oculto, en un sistema no transparente, y desde ahí, bueno, vamos a castigar a unos, uh, uh, digamos... Um, ...a unos responsables... Eh, ...vamos a... Eh, eh, eh, ...destrozar... ...incluso jurídicamente a unos bancos... ...y el resto... ...el resto... ...veremos... ...después de esa crisis financiera... ...evidentemente... ...el sistema en cadena se puso de manera... ...ineluctable en marcha... ...y hemos conocido... ...lo que nuestros antepasados... <coughs> ...tú le, le recordabas... ...nuestros antepasados... ...han conocido en 1929... ...una crisis financiera... ...bursátil primero... ...después... ...una crisis... ...evidentemente como consecuencia de liquidez... ...bancaria... ...después... ...una crisis... ...económica... ...y hoy en día... ...una crisis... ...resesiva... ...una recesión mundial que tiene como consecuencia la destrucción del vínculo social, que tiene como consecuencia el paro generalizado a nivel planetario. Y en la que los países que han jugado con esta bola de fuego que era el sistema financiero especulativo, se encuentran en la situación la más problemática y la más difícil. Hablo de Gran Bretaña, de Irlanda, en Europa, de España, España sobre todo. Hablo de los Estados Unidos, donde ocurrió la crisis, el gran economista conservador, premio Nobel de Economía, ultraconservador, pero un hombre muy lúcido, Paul Samuelson, dijo claramente la crisis ocurrió ahí donde que tenía que ocurrir, o sea, en el sistema financiero económico norteamericano. Ahí y dice, lo cito en memoria, dice, las nuevas generaciones se van a recordar de esta época en la que había presidente que se llamaba, eh, cuyo nombre era Bush, eh, presidente de hecho, cuyo nombre era Grispan, presidente del Banco Mundial, ...y para ellos lo van a considerar como lo peor de la historia de la modernidad. Porque esa crisis es una crisis mundial... ...y es una crisis que toca no solamente al sistema financiero... ...no solamente al sistema económico... ...sino fundamentalmente a la estructura global del sistema capitalista liberal... ...que se desarrolló y que se transformó en un único sistema mundial... A partir de los años 75 en el siglo pasado, en el mundo occidental y que ahora embarca prácticamente a todo el planeta. el único sistema dominante, incluso cuando los regímenes políticos son muy autoritarios, China, por ejemplo, pero el sistema económico de China es un sistema muy parecido al sistema de Pinochet. Es un sistema en el que, es el único sistema en el que los, uh, los uh, teóricos de la escuela de Chicago, de Friedman, de Milton Friedman, podían decir, enhorabuena, es exactamente lo que queremos, un sistema político autoritario es un sistema económico sin reglas, explotando de manera uh, sin piedad a la gente, un euro al día a los trabajadores chinos, sin derechos sociales, etcétera, etcétera. O sea ese sistema se desarrolla, evidentemente nosotros en Europa estamos en un proceso totalmente diferente, hablaré de lo que hay que, la situación en Europa y, y, y lo que hay que hacer. Pero, es una crisis de este capitalismo liberal. ¿Cuál es su característica fundamental? No voy a entrar en... Realidad. La característica es muy sencilla. Es que, a partir de los años 70, y no voy a entrar en los detalles históricos, verdad digamos que a partir de los años de 2005, el proceso de internacionalización del capitalismo, lo que después hemos llamado mundialización o globalización, era basado no en las transferencias, digamos, de las producciones a nivel internacional, sí, por supuesto, con, los, con las deslocalizaciones, pero el núcleo del sistema era basado en la especulación financiera dentro de los países más ricos del mundo. Para decirlo de otra manera, la moneda se, uh, se separó radicalmente del sistema productivo, del proceso de creación de las riquezas, y todo el sistema estaba, y es todavía pasado en manipulaciones financieras, intercambios financieros, ...que no tiene nada que ver con la riqueza... ...producida por un país dado... ...un ejemplo para entenderlo muy sencillo... ...España... ...aquí tenemos un país... ...en el que esa separación entre la esfera financiera... ...y la esfera económica es... ...absolutamente tremenda... ...un país en el que el nivel de vida... ...ha cambiado estos últimos 30 años... ...alto comparado a lo que era pero basado en una economía basada en la, fundada en la precariedad, en la flexibilidad, y sobre todo en un motor de la economía que era el motor doble, bancario y de ladrillo. Un sistema que podía, digamos, producir, producir una riqueza aparente de la gente. El señor González no tiene dinero, pero puede comprar una casa porque puede tener una deuda para 25 años, 30 años, unos 50 años, y endeudar, endeudar incluso a sus hijos. Pero el dinero no lo tenía, o sea, trabajaba, y trabaja con un pequeño sueldo, pero tiene una casa. Es propietario sin tener la riqueza del propietario. ¿Por qué? Porque el sistema financiero prestaba dinero, los créditos hipotecarios, y prestaba dinero pasándose sobre las manipulaciones, no del, de la riqueza real, sino del préstamo del señor González. Porque ¿qué hacían los bancos? Los bancos hacían una cosa muy sencilla. El señor González ha comprado un crédito para 25 años, y yo, banquero, en el sistema financiero, en el sistema especulativo internacional, vendo inmediatamente después de la firma la firma, la firma está a las 10, a las 10 y un minuto vendo esta, este préstamo a otro otra organización, otro banco, y el otro banco vende, etcétera, etcétera. Todo eso, el sistema así. Todo falso. Una economía que no tiene nada que ver con la producción de la riqueza de la propia sociedad. El modelo de esta economía falsa y es la causa fundamental de la crisis son los Estados Unidos. Lo entendió perfectamente Barack Obama, que está intentando cambiar la situación, pero lo va a tener muy difícil. porque qué? Y bueno, por una razón muy sencilla. Lo que acabo de explicar tiene que ver con el endeudamiento. La economía norteamericana más de a 100%, a 200% desde 1975 y sobre todo a partir de los años 80, es la economía más endeudada a nivel planetario. Y endeudada a partir de lo que McNamara llamaba el privilegio del dólar, cuando... Un jefe de Estado europeo una vez dijo a McNavara, tenéis que cambiar vuestra política del dólar. McNavara contestó, mira, el dólar, el dólar es nuestro privilegio y su problema. ¿Por qué? Porque evidentemente a partir de 1970, entre 1970 y 1975, los norteamericanos destrozaron los acuerdos de Bretton Woods los acuerdos de Bretton Woods elaborados en 1944 en Bretton Woods, muy sencillos, no creo entenderlo, acuerdos que decían que el valor de la moneda tiene que tener una relación con el valor de la economía real. Y el valor de la economía real se mide con el oro, con las reservas de oro de cada país. Vosotros, americanos, tenéis vuestro oro en Fort Knox. Bien, el valor del dólar tiene que ver con el oro el oro de Fort Knox. Nixon, primero, y después sus seguidores, dijeron, a partir de la guerra de Vietnam y del agotamiento que resultó de la guerra del Vietnam y, y también a partir del auge de las potencias europeas en los años 60, dijeron, mira, el, el dólar ahora tiene dos soluciones, o desaparecer, o sea, volverse una pequeña moneda americana, o si quiere conservar su papel de moneda internacional, tenemos que cortar la relación entre dólar y oro. Y dijo Nixon, nuestro oro es nuestro problema, no es el suyo, no, que no tenéis que saber lo que es. El valor del dólar está determinado por su capacidad de flotamiento a nivel internacional. Si el mundo compra en dólar, Consideramos que el mundo da la confianza a la moneda porque ¿qué es lo que caracteriza una moneda? es la confianza en la moneda es el elemento clave, la moneda es un asunto psicológico la confianza significa entonces que el mundo compra el dólar o sea, es el oro del dólar dijo Nixon, es la confianza del mundo y a partir de este momento el dólar actuó ...como moneda internacional... ...a la baja, a la alza... ...pero actuó como moneda internacional... ...no quiero entrar, podemos en la discusión... ...entrar en los detalles, pero... <coughs> ...la guerra de 1973... Eh, la, trans, la, ...la llegada de los petrodólares... ...en aquella época... ...la revolución tecnológica... ...la revolución tecnológica la, la, la inversión, digamos... La, eh, ...importantísima... de nuevas formas económicas... ...en Estados Unidos, etcétera, etcétera... ...hicieron que el dólar actuó como moneda mundial a partir de aquella época. Eso es el primer elemento, digamos, de la, de la, del privilegio del dólar. El segundo elemento del privilegio del dólar, que va a comentar, es que nadie controla esa moneda salvo los Estados Unidos. Nadie controla la moneda. Nosotros no podemos decir, por ejemplo, ahora tenemos un euro fuerte, no podemos decir al dólar, tenéis que subir un poco porque no podemos competir. ¿Cómo el euro puede competir con un dólar bajo? No puede competir. La gente prefiere, evidentemente, comprar en dólar ¿eh? uh, las mercancías a nivel internacional. en Nuestras exportaciones no se pueden vender en euro. Vendemos una parte importante de nuestras exportaciones en dólares. Entonces, el segundo elemento era efectivamente el hecho de que nadie compra el dólar salvo los Estados Unidos. Contrariamente al contrario de lo que existe en Europa y de lo que ocurre aquí, porque somos rehenes de la visión alemana del euro, uh, el Banco Central Europeo es totalmente independiente. Independiente en el sentido de que no obedece a las autoridades políticas. Las autoridades políticas pueden decir lo que quieran, no son ellas que definen el nivel de, del euro. Pero obedece, evidentemente, a los grupos financieros dominantes a nivel europeo. Son ellos que determinan el valor del euro. Y estos grupos, grandes grupos, están en un proceso de conquista del mercado interior europeo con más de 500.000 consumidores y, evidentemente, una moneda ...fuerte... ...les aprovecha mucho... ...porque viendo ...por ejemplo Alemania... ...más del 80% de sus exportaciones... ...son exportaciones dentro del continente europeo... ...no exportaciones fuera... ...y entonces ganan dinero con el euro... ...por supuesto... ...por eso no quieren tocar al euro... ...pues... ...los Estados Unidos... ...tenían el privilegio de decir... ...nadie controla pero nosotros... Cuando el gobierno considera que la situación es mala, llama al señor Grispan y dice, gobierno, mira, quizás sería bien bajar un poco más el nivel del, del dólar. El señor Grispan bajaba el nivel del dólar. Ellos tenían un poder político, un congreso, ese congreso norteamericano, que podía decir qué tipo de política monetaria mundial que había y que hay que hacer. Este privilegio del dólar ha sido la causa principal, la causa fundamental del desarrollo de la especulación a nivel financiero mundial, porque produjo una economía de papel, una economía de casino, una economía basada únicamente sobre las manipulaciones fiduciarias Las manipulaciones de créditos, las manipulaciones de titulaciones, las manipulaciones de productos ahora han inventado. Yo la verdad es que me sorprende siempre el genio de estos economistas han inventado la, los productos derribados. Derribados. De, ¿Qué significan productos derribados? ¿De dónde derriban? Derribados, o sea, significan. Otros más, uh, que se atreven más, dicen productos tóxicos, fíjate. Dicen tóxicos. Derribados tóxicos. Esos eh, son nuestros productos. Pero fundamentalmente tenemos entonces una situación malsana a nivel monetario mundial y ha sido la causa principal de formación de este sistema monetario. De este sistema basado, eh, basado digamos, en las manipulaciones <coughs> financieras sin control. ¿Cómo funciona el dólar? Funciona a través de la deuda. Dos tipos de deuda rápidamente la deuda interna y la deuda externa, la deuda interna de los Estados Unidos es muy sencilla. Aquí la gente en España tiene una deuda importante. es el país, uno de los países, uno de, es el país más endeudado a nivel europeo. o sea, cada español debe muchísimo dinero al resto de la sociedad. Diríamos uh, uh, La deuda en Estados Unidos es el doble triple cuádruple de la deuda de los ciudadanos en los países europeos. Cada ciudadano norteamericano podía tener dos coches, tres coches, tres neveras, dos casas, etcétera. El sistema que hemos conocido ahí, ahí era un sistema, digamos, mucho más amplio. La deuda de los Estados Unidos ha sido una de las deudas más importantes de la historia. Y otra cosa inimaginable, inexplicable, es que ya en los años 80, yo me acuerdo en los años 80, ya sabíamos cuál era el nivel de la deuda interna, privada, digamos, interna de los Estados Unidos, tanto pública como privada, sabíamos que el nivel era muy, muy alto, pero se hablaba de la deuda de los países del tercer mundo, que tenían que reembolsar. África, México, Argentina destrozaron países enteros para el reembolso de la deuda a través de un mecanismo de dominación extraordinario que ha sido que fue y que es todavía el Fondo Monetario Internacional para recaudar, digamos el dinero, pero el único país más endeudado del mundo no se hablaba de su deuda y de su deuda era Estados Unidos yo no cargo ahora a Estados Unidos porque la situación está cambiando felizmente para nosotros todos pero tenemos que conocer la realidad para poder actuar sobre él sobre eh, ella. Y esa deuda viene de que viene derecho de que a nivel mundial las nuevas potencias desde los petrodólares de la de la guerra de la guerra eh, de Israel o árabe en 1973 hasta hoy en día petrodólares, y después el dinero, digamos, de los países emergentes, en los años 80 y 90, han hecho de que, en realidad, el dólar pertenece hoy, otra paradoja, a los chinos, pertenece a los indios, pertenece a los uh, emiratos, los árabes del Golfo, porque ellos comproban y siguen comprando dólar sigan sí, comprando los dólares. La cifra, la deuda de Estados Unidos, o sea, la suma de dinero que el gobierno de Estados Unidos debe a los diversos prestadores que compran dinero americano a nivel mundial, supera, es inimaginable, es una cifra inimaginable, supera los 10.000 millones de dólares este año. 10.000 millones de dólares. El presupuesto de 10, 15 países importantes en el mundo. Únicamente la deuda. Y los chinos compran. Y los chinos, y hablaré de este tema cuando, hablé, cuando termine, los chinos evidentemente no pueden, los chinos, los árabes, los, los europeos, los japoneses, Las principales fuentes de financiación son los chinos primero chi el 80 de los dólares comprados a nivel mundial son comprados por los chinos 80 el 80 eh, los japoneses los países del golfo y las agencias y unos países europeos eh, ese dinero evidentemente pertenece formalmente a Estos compradores que lo compran en bonos de tesoro en Estados Unidos, pero en realidad pertenece a los Estados Unidos, porque este dinero sirve para fortalecer la deuda. Basta que con los chinos, por ejemplo, digan stop, para que el sistema estalle. Pero los chinos no pueden decirlo, porque si dicen stop, pierden millones y millones de dólares. Como se dice en francés, je te tiens, tu me tiens. O sea, ¿Eh? Yo te tienes para la barbichette, tú me tienes para la barbichette. O sea, estamos, ya hemos cogidos. <risas> ¿Eh? Totalmente. Este, es, este sistema de deuda que es la causa fundamental, digamos, del papel negativo del dólar. Y otra causa, la última, la tercera, para explicar la crisis, pero eso los gobiernos no lo dicen evidentemente porque todo el mundo aplaude a, a la situación es la política puesta en marcha a partir del fin del ciclo de los Eugler-Round, uh, que se transformó en la OMC con los acuerdos de Marrakech de 1996. Y esa organización, la OMC, la OMC que es la causa fundamental del nacimiento de Attaq, Nosotros hemos empezado a manifestar en Francia en contra de las uh, primeras decisiones de la OMC uh, sobre los derechos intelectuales, los derechos de propiedad intelectuales. Uh, la OMC organizó un sistema basado en el libre librecambismo a nivel mundial. Con una idea muy sencilla, yo estoy bueno, conscientemente esquemático para poder, digamos, transmitir estos mensajes fundamentales, después podemos entrar en los detalles. Para permitir el desarrollo de la globalización, el lema fundamental era el principal elemento de control del mercado es el mercado. El mercado tiene una autoconciencia, no necesita gobiernos, no necesita instancia política, no necesita nada, él controla. ¿Y qué quiere el mercado? El mercado tiene un lema que es la privatización generalizada, no solamente de la economía, sino también de las relaciones sociales. Para decirlo de otra manera, utilizando la palabra de Karl Polanyi, que entendió perfectamente esta problemática en 1948 con su gran libro The Great Transformation... Uh, la gran transformación lo intuyó de manera genial el mercado como autoconciencia auto como elemento de regulación de la economía y privatizando la economía desemboca en la privatización de las relaciones sociales privatiza en realidad la sociedad y en vez de concebir la sociedad como una sociedad dentro de la cual hay un mercado, concibe ahora la sociedad como un elemento dentro del mercado. Es la sociedad de mercado. Basta con ver en vuestra propia experiencia. Cada día se ve cada vez más espacios más privatizados. Privatización de las jubilaciones, privatización de los servicios públicos, privatización, etcétera, etcétera, etcétera, privacización. Con una demonización estos últimos 30 años, una demonización de todo lo público, de todo, digamos, que puede tener, a, a ver, con uh, la noción de bien público, de bienes universales, de bienes primarios, de respecto al medio ambiente, etcétera, ¡nada! Todo, la solución, hay un problema, privatización no es por casualidad y termina con eso la batalla para la salida de la crisis ayer mismo, hace unos dos días ¿qué dijo Trichet el presidente del del, del, Banco, del Banco Europeo? tenemos que privatizar más tenemos que, que flexibilizar más el mercado de trabajo tenemos que, que bajar los sueldos lo dijo claramente, bajar los sueldos porque evidentemente los banqueros han producido la crisis pero sus sueldos no han bajado mientras que los obreros que padecen la crisis, deben bajar sus sueldos. eso es la lógica de esta sociedad de mercado. Entonces estamos en un mundo totalmente inverso. Una cosa que, cuando uno, digamos, intenta analizar lo que está pasando, pero es una cosa que es como si dice el francés, à es un mundo, digamos, totalmente trastornado. Bien. La OMC ha jugado el papel de instrumento de privatización del mercado y de las relaciones sociales a nivel mundial. No funcionó bastante bien, porque los países subdesar los países pobres han dicho no, no vamos a abrir nuestros mercados, porque vosotros estáis hablando de apertura de todos los mercados. Bien, estamos de acuerdo, pero nosotros podemos acceder a sus mercados, por ejemplo, nuestros productos agrícolas ¿Pueden acceder al mercado europeo? No pueden. Prohibido. Y nosotros estamos hablando, estamos en contra del proteccionismo, mientras que los países más proteccionistas a nivel internacional son Japón, Europa y los Estados Unidos. No Inglaterra, felizmente. Pero Europa y los Estados Unidos y Japón son los países más proteccionistas a nivel mundial. Por los chinos, evidentemente, pero por otras razones. Entonces este proceso de privatización generalizado lleva, digamos, una, un sistema basado en el hecho de que la ley orgánica de este sistema es el mercado. Y la crisis ha demostrado, uno, que la deuda provoca no solamente burbujas sino una catástrofe financiera, porque ahora los bancos que ayer prestaban, ahora reciben dinero pero no prestan. Porque no prestan, lo pueden explicar. No prestan porque están esperando que sus vecinos caigan para poder comprarlos, ponerlos Es eso, fundamentalmente. Um, el dólar está en crisis. Barack Obama, cuando se le planteó el problema antes de la reunión del G20 en Londres, el director del banco chino dijo... Sí, bueno, estamos listos para cambiar nuestra política, bajar, eh, digamos, reevaluar el yuan y, y, y, y tener una política de exportación menos agresiva, pero... Necesitamos crear otra moneda y organizar la transferencia del valor del dólar a otra moneda, que sea una verdadera moneda universal. Inmediatamente, Geithner, el nuevo ministro de Hacienda, viajó, no lo solamente dijo, yo tengo unas citas aquí, viajó, un artículo diciendo viajó inmediatamente a China para decir nunca para decir cosas. Nunca, nunca, nunca, podemos podemos hacer juntos, queremos vínculos muy buenos, pero nunca hablar de esas cosas de cambiar el papel del gobierno, porque para nosotros sería una catástrofe, porque no tenemos dinero. La reunión del G20 en noviembre tuvo como objetivo conseguir dinero. Los animales dijeron, no, nosotros no queremos dar dinero. Terminado hemos dado dinero, hemos financiado la primera guerra del bolsvo hemos financiado la deuda norteamericana, pero ahora no tenemos nuestros problemas, no queremos entonces no tienen dinero y qué hacen cuando no tengan cuando no tienen cuando no tengan dinero la máquinata la máquina de billete y ahora están saliendo poco a broques verdes se llama eso están saliendo digamos, poco a poco no de la crisis, pero yo no sé estaban en un tunel y están. Bueno, están saliendo poco, poco a poco, no van a salir, pero como la máquina de billete, nadie controla el dólar, están, digamos, difundiendo en el sistema dólares, millones y millones de dólares falsos, con los que pueden financiar, digamos, sus grandes proyectos. La verdad es que yo si fuera, digamos, en vez de, de, de en la situación de Obama, hiciera lo mismo. Porque el mundo no protesta, porque evidentemente no hacerlo, tiene toda la razón. ...absolutamente toda la razón... ...en función de los intereses de su país y de sus ciudadanos... ...y lo, lo está haciendo muy bien... ...muy bien... ...entonces... ...es una crisis... ...estructural... ...y es una crisis mundial... ...a la diferencia de 1929... ...la crisis del 29... ...la crisis del 29 era una crisis digamos... Uh, ...era una crisis uh, internacional... ...la crisis actual es inmediatamente una crisis mundial porque el sistema de interrelación económico e informativo a nivel internacional hace que cuando hay un pequeñito problema en Wall Street, este problema tiene consecuencias tremendas en, en la bolsa de Tokio o en la bolsa de Frankfurt, inmediatamente, porque son los mismos operadores. Entonces es una crisis en profundidad, es la crisis del capitalismo liberal, es una crisis en la que, de la que el capitalismo liberal no podrá salir sin cambiar su estructura, sin cambiar su contenido. Es imposible que lo pueda hacer de otra manera. La consecuencia directa para nosotros los ciudadanos es desgraciadamente obvia, el desarrollo del paro a nivel internacional. El año pasado, en octubre, en octubre <coughs> se prevía unos 50 millones de parados en el mundo. En octubre. La Organización Internacional del Trabajo acaba de publicar sus previsiones para 2009. Habla en adelante de 239 millones de parados en el mundo. Y cuando digo 269, se trata de los países que registren el paro. No se trata de este inmenso continente africano donde el paro no existe donde el paro no existe, tanto como en Asia. Entonces, estamos en una situación dramática. Podré, digamos, entrar explicarle cuál es la situación eh, a nivel, digamos, de los grandes continentes, sobre todo de África, porque África es una situación dramática en África, pero más vale para terminar, digamos, entrar en las propuestas, porque eso es lo más importante para nosotros. La reunión del G20 de Londres no solucionó nada, porque enfocó el problema fundamentalmente en el sistema financiero y el problema de la transparencia jurídicamente plantea muchísimos problemas porque no tenemos los instrumentos jurídicos para luchar de manera eficaz contra los paraísos fiscales hay que cambiar totalmente la ley internacional económica para poder actuar de manera con eficacia digamos con eh, estos eh, paraísos, o sea es demagogía Barack Obama vino ahí con una concepción muy interesante vino con la idea de que Ellos quieren revivir su economía financiando, poniendo en marcha lo que sería como una nueva política neoqueineciana. Me explico, una política que consiste en financiar los grandes proyectos públicos de creación de empleo, financiar sanidad, financiar la educación, financiar una política ecológica, una política para el medio medioambiente, ¿sí? financiarlo sin tener en cuenta realmente la relación valor-moneda. Pero utilizar una política, digamos, eh, flexible, una política casi laxista, ¿eh? a nivel mundial, que cada continente utiliza sus recursos financieros para financiar ...productos para financiar espacios... ...que puedan crear empleo... ...con esa idea muy sencilla... ...es que para realzar la economía... ...la única manera... ...es dar dinero a la gente... ...no para enriquecerles... ...pero para permitirlos... ...vivir dignamente... ...aumentar los sueldos... Uh, ...reorganizar la economía... ...hacia sectores... ...digamos... Uh, ...modernos... ...hacia sectores verdes... ...crear empleos... Para Obama está poniendo en marcha una política, digamos, en cuanto al eh, medio ambiente, el lapsus es significativo, muy interesante, muy interesante. Está financiando el sistema de seguridad social. Sabéis que Estados Unidos es país más desarrollado, en el, subdesarrollado en el mundo, en cuanto a la seguridad social. Más de 50 millones de gente no tiene el seguro social. Y yo cuando trabajé en los Estados Unidos en los años 70, experimenté una cosa increíble, una vez con un amigo fuimos en un hospital, para entrar él tenía que enseñar la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta de, de bancaria, si no, no podía entrar. Sistema totalmente privatizado. Entonces, Barack Obama está cambiando poco a poco estas cosas, utilizando la máquina efectivamente, pero lo está haciendo con la mirada, digamos, casi enfadada ya de Wall Street, que lo mira como si fuera, ya mañana van a empezar con el diablo que entró en la Casa Blanca, etcétera, etcétera. qué está haciendo una política neofénica. cuando vino en Londres, dijo a los europeos, mira, a los chinos, todos, tenéis que invertir en su país. Y tenéis que utilizar este dinero no para fortalecer a los bancos, sino para, digamos, fortalecer al sistema económico desarrollando... La inversión en el sistema económico. Los alemanes dijeron no, porque no podemos tocar al papel del banco central. El otro, de París, eh, empezó a morir y, y dijo sí, sí, no, no, sí, sí, no, no, bueno, al fin, sí, sí, sí, sí, no, no, no, no, no, bueno, vino, no, no. no no hacemos nada porque la señora Merkel dijo Shh. no, no, puedes hablar pero al momento de elegir, silencio estamos aquí entonces uh, los ingleses ellos que no tienen ningún vínculo con el resto del mundo o sea que tienen todos los vínculos posibles de con el resto del mundo es la misma cosa, dijeron nosotros nacionalizamos han empezado a nacionalizar los bancos Barack Obama, Barack Obama nacionalizó a General Motors, lo que es una cosa increíble. Increíble. Es mucho más socialista que Fidel Castro. Entonces, estamos estamos en una situación absolutamente increíble, pero basada en la idea de que hay que relanzar la economía. No, los europeos dijeron que relanzar la economía significa otorgar dinero a los bancos y esperar ver cómo los medios financieros van a reaccionar estos próximos eh, seis meses. Tenemos otra reunión, en noviembre me parece, eh, en noviembre o en octubre, en Nueva York, ahí haremos el balance para saber si hemos podido hacer algo, si no, tomaremos otras medidas. Pero hasta la fecha, eh, hasta, hasta, hasta, hasta octubre, mm, seguimos con el discurso de damos dinero, eh, damos un poco de dinero, sobre todo a los bancos, y veremos cómo las cosas pueden actuar. Pero fundamentalmente, Se trata de relanzar el sistema bancario. Considerado como el sistema clave, como el sistema nuclear, para decirlo así, de la economía. Mientras que el sistema bancario no es el sistema nuclear de la economía, el sistema nuclear es la producción de valor, es la producción de riqueza de la gente que trabaja. Eso es la realidad de la riqueza. Ahora, ¿qué hacer? Tenemos, hay un debate Muy importante sobre la salida, las salidas de la crisis. Diría que hay tres posiciones. La primera posición es la de los Estados Unidos, que consiste en decir, reenzar el tejido económico a través de inversiones, grandes trabajos de infraestructuras, grandes obras de infraestructuras, etc. y utilizar la máquina a fabricar los billetes. Es un sistema eficaz pero injusto, injusto porque evidentemente la máquina la pagamos nosotros, el resto del mundo, porque el comercio a nivel internacional sigue siendo un comercio dominante por lo menos en dólares. Esa salida es una salida que hubiera, hubiera podido ser digamos una salida eh, internacional, eh, mundial, si los americanos, los europeos, los chinos, los indios, los brasileños, los grandes los japoneses se hubieran puesto de acuerdo para reorganizar el sistema financiero internacional. Reorganizar el sistema financiero internacional significa en esta situación de crisis crear un padrón de moneda internacional a nivel transitorio no sé lo que puede ocurrir de manera, pero a nivel transitorio, para poder organizar el comercio, no en función del dólar, sino en función de este padrón económico internacional. No es algo nuevo, lo hemos hecho en 1989, con la crisis del dólar. ¿Qué se hizo para salir de la crisis del dólar en 1986, la gran crisis del dólar? El Fondo Monetario Internacional utilizó los derechos de giro especiales los derechos de giro, como moneda internacional. Y los americanos lo aceptaron durante nueve meses. Después de haber, digamos, recuperado, han dicho, los derechos de giros especiales no, no queremos ahora. Estos derechos han actuado como una moneda universal. Es lo que han pedido los chinos. Es más o menos lo que ha dicho de manera muy escondida, muy twisty, así, ¿Ah? muy, uh, uh, bueno, con una estrategia de serpiente, uh, Dominique Strauss-Kahn, presidente del FMI, si sí, sí, sí, vemos que la situación se, se agrava, quizás uh, podemos utilizar los... los, los, los, los ...los derechos de, de, de giro... ...o sea una moneda universal... ...¿qué significa verdad moneda ...significa que todos los grandes países... ...se ponen de acuerdo para definir... ...el valor de estos derechos... ...y decir, son ellos... ...que determinan ahora el comercio... ...para un año o dos años... ...y en función de eso... ...evidentemente... ...se puede reorganizar el sistema... ...y podemos fabricar muchos... ...podemos fabricar muchísimos... ...no lo han hecho... ...la segunda salida es la salida... Eh, europea. La salida europea es la siguiente. Es una salida doble. Eh, una salida primero incoherente. No hay acuerdos entre los diversos países europeos para solucionar la crisis. Los alemanes tienen su lectura y no quieren renunciar a sus exportaciones. Hicieron lo que llaman, entre comillas, las reformas del mercado de trabajo alemán en 2000, Schroeder... De izquierda ¿eh? unas formas muy duras que eh, provocaron un paro increíble y la baja de los sueldos en, en, en Alemania durante 10 años y en cambio pudieron exportar y vendiendo digamos sus productos a un precio más bajo que el precio de fabricación normal en Alemania fue una competencia desleal una estrategia lo hemos escrito, una estrategia europea ¿Eh? una estrategia europea totalmente desleal, vamos. Podemos utilizar una palabra un pleonasmo, ¿no? Digamos, digamos una estrategia no cooperativa. Hablan así entre ellos porque son muy respetados. ¿no? Estrategia no cooperativa de Alemania. Y ahora Alemania no quiere tocar a sus exportaciones ¿eh? y sobre todo no quiere imponer al banco ...central, una reorientación de la economía. Porque el problema es muy sencillo. Es que con los planes de ajustes, de ajustes estructurales que tenemos en Europa... ...somos el continente que trabaja más y decide menos. Porque el valor del euro... ...está determinado por una política de gestión del déficit público... ...de la inflación... ...que castilla prácticamente... ...a todas las inversiones públicas... ...¿cuál es el discurso del Estado... ...de los Estados europeos... ...consiste en decir... ...no tenemos, no tenemos dinero... ...no podemos invertir en la educación... ...no podemos invertir en la sanidad... ...no tenemos, hay que privatizar... ...no tenemos, no podemos... ...¿y por qué no pueden? ...porque el Estado no da dinero... ...¿y por qué el Estado no da ...porque el Estado tiene que respetar los 3%... ...de déficit, digamos... De la, de, de, de la, uh, uh, determinados por la, la, la, el plan uh, de, de, de, de ajuste estructural uh, llamado, uh, digamos, plan de competencia de la Unión Europea. Con el señor, ahora, Almunia como dirigente de este plan socialista. Uh, entonces, es una situación dramática y esta situación conduce a qué? Conduce a, una a unas consecuencias muy sencillas los alemanes hacen sus políticas, los franceses hacen sus políticas, hacen... así es así. Nosotros este año tendremos 5% de déficit, no 3. España está ya en torno de los 4 y 9, 4 y 5 y cada mes, cada día se dice mañana será mejor, mañana será mejor, sí. Pero bueno, mañana es un poco más uh, um, y no va a salir de esa situación, cada país está buscando sus propiedades. Europa estalló con esa crisis. La Europa liberal, la Europa de la política de competencia estalló con esa crisis. Y la única salida posible es no es una salida nacional, no es una salida alemana, francesa o española, es una salida europea, porque ahora el continente está totalmente interdependiente a nivel económico. Totalmente la economía de Francia, el 40% de la economía se hace, digamos, con Alemania. Es el mismo país económicamente, prácticamente. Entonces, es imposible salir de esa crisis sin una verdadera política europea. Y eso, esa segunda orientación, hace que el Banco Central, tanto como los bancos nacionales, tienen ahora un lema importante. Primero la sorpresa, cuando la crisis se escondieron. Después recibieron dinero, salieron, únicamente con la cabeza para ver un poco como un submarino, para ver un poco lo que hay en la superficie del océano. No hay destroyer para decir, han salido los, los, los submarinos ahora y están diciendo, hay que cambiar el mercado de trabajo hay que cambiar hay que flexibilizar hay que bajar los sueldos lo dice una cosa increíble lo dice lo, lo, lo, lo dice dice con fernando ordones la situación requiere una reforma laboral y una moderación de los salarios una moderación de los sal son muy altos sobre todo aquí muy altos bueno no sé si hablan de los de los banqueros de los nuestros pero vamos Uh, uh, uh, uh, y, y, y, y Trinche Trinche sigue uh, uh, uh, um, el Banco Central Europeo tanto como el Banco de España aboga por abaratar el despido no quiero asustar a nadie dije este señor pero esa idea de introducir más flexibilidad es buena quieren hacer pagar la crisis a las víctimas de la crisis. La crisis que ellos, ellos han producido quieren pagar. En el, la vieja visión del mundo que consiste en decir privatizar los uh, beneficios, socializar las pérdidas. Y es una gran batalla. El gobierno español ha dicho no, dicho yo no, eso, eso no lo haré. Bueno, ha dicho tampoco también ha dicho no. Tampoco quiere hacerlo. Porque saben que decir sí puede provocar un estallo social con más de 4 millones de parados aquí, 3 millones en Francia y van a seguir. Aquí se prevé unos 6, 7 millones en los próximos años. Eso evidentemente son los, los datos, eh, digamos, que los economistas <coughs> trabajan en el asunto. Nos... Eh, explican esa salida es una salida que puede provocar estallos sociales y no es una salida correcta porque no va a solucionar nada es una salida no eficaz e injusta, contrariamente a la salida norteamericana, hay una salida posible que sería una salida por lo menos equilibrada y justa una salida realista, y consistiría en primero, y termino con eso ¿eh? uh -huh. primero introducir reglas en el sistema económico internacional. Reglas en la gestión del dólar. Significa un acuerdo con los Estados Unidos. Es posible. Es posible porque los Estados Unidos quieren uh, salir de esa situación. Segundo elemento, control del libre del libre cambiismo a nivel de la OMC introducir reglas en la OMC. Por ejemplo, una de las reglas más obvias Y más importante sería introducir en el intercambio, en la venta de los productos chinos o indios o brasileños eh, en Europa, en el mercado europeo, el mercado, una cláusula social y medioambiental. es Decir, sí, podéis venir, podéis venir vender, pero tenéis que pagar. Porque nosotros no compramos estas cosas ah, porque pagáis vuestros trabajadores un euro al día, nosotros nos pagamos mucho más. ¿Y qué hacen las empresas? Van en su país. No queremos pagar esa situación. Entonces tenéis que pagar una cláusula social. Una cláusula mínima, pero una cláusula social. No hablo de reestablecer la tarifa, eh, digamos, arancelaria eh, de la Unión Europea. Yo no voy a estar ahí, aunque me gustaría ir hasta ahí. Pero bueno, el nivel de conciencia no, no lo permite ahora. Diríamos, digamos, por lo menos una cláusula social y medioambiental para proteger el mercado, para proteger los trabajadores, para exigir a los a las empresas que organizan deslocalizaciones, pagar este transura social si Mishra quiere fabricar uh, uh, sus cosas ahí en China tiene que pagar aquí una transura social porque su empresa aquí eh eh uh, Uh, embarcada a, um, a centenares y centenares y miles de miles de trabajadores que se encuentran en el paro introducir entonces en el sistema de libre cambio unas reglas evidentemente fortalecer las políticas medioambientales no porque los, uh, porque se trata digamos de, de algo que viene con el aire dominante hoy el aire verde poco, sino porque es económicamente muy, muy, muy provechoso. Los empleos verdes, los, el trabajo a nivel de medio ambiente es un, fundamental, es el tesoro del futuro. Con el desarrollo tecnológico es una suerte extraordinaria y los países que puedan desde ahora ocupar estos sectores van a ser los países vendedores dentro de 50 años, a nivel mundial. Entonces hay que invertir, eh, tanto como hay que invertir en la investigación la, la, la, la investigación-desarrollo. España hasta hace unos meses no tenía una política de, de, de, de inversión en la de inversión, desarrollo y se sabe que es el elemento clave de desarrollo económico porque con una, un, un conocimiento científico y tecnológico desarrollado se puede competir a nivel mundial. La causa fundamental de los países subdesarrollados pobres de África no es el dinero, tienen dinero. Es que no tienen la infraestructura cultural y mental. No tienen, digamos, la ciencia capaz de producir las máquinas. El HAUNO es algo importantísimo. Y, evidentemente, luchar, sobre todo, en la ayuda al desarrollo. La ayuda al desarrollo es un elemento fundamental, sobre todo porque los continentes más pobres ahora, asiáticos y africanos, van a seguir planteando su problema, no digo sus problemas, su problema en una economía mundializada. Y su problema y no cambia, es que quieren vivir como todo el mundo. A nivel europeo, y termino con eso, tenemos que poner fin al dominio del Banco Central Europeo. Y tenemos que organizar un gobierno previsto por el trazado de Maastricht, pero no lo han puesto en marcha, un gobierno económico europeo, para gestionar la moneda europea en provecho de los, de, la ciudad, de, de, de, de los ciudadanos, de las sociedades, y no como hoy en día, un dinero que funciona esencialmente en provecho de las grandes multinacionales europeas, que efectivamente ganan mucho dinero en todas partes, basta que ver con las... Uh, las, las grandes superficies aquí, ¿eh? en España que, que son todas franceses o alemanes ganan mucho dinero, para ellos el euro es una buena cosa, pero no aprovecha al resto de la sociedad esa salida podría ser una salida que keynesiana una salida basada en el movimiento de la sociedad en la movilización de la sociedad en la movilización del ahorro privado y público para desarrollar ...la eh, economía... ...pero para poder hacerlo... ...y termino con eso... <coughs> ...y siento haber hablado muchísimo... ...para poder hacer... Ter, ...para poder hacer eso... ...la primera cosa que hay que hacer... ...es aprender a decir la verdad a la ciudadanía... ...y los gobiernos... ...que dicen mañana será mejor... ...ojalá, queremos todos... ...que mañana... ...digamos esté mejor... ...lo queremos... ...pero mañana no será mejor con esa estrategia económica. Decir la verdad, porque la ciudadanía tiene la madurez suficiente para poder afrontar esa crisis. Gracias. Estas palabras que nos ha explicado el profesor Samir a partir de ahora y podemos iniciar un turno de palabras y realizar un debate en torno a la exposición que, que nos ha hecho así es que cualquiera que quiera eh, intervenir que lo solicite y... procurar eh, ser, ser porque hay muchas palabras périmas. Ahora entiendo. Para portugués que usted que por cierto tiene un acento que no sé si tipo argentino. Sí digo sino comunicación, soy de Alemania, soy un extranjero usted, por conocer el idioma. ¿Ya pedido? Yo soy el último mexicano. Sí. <risa> ¿Pero, es el chile, no el Pero es una cosa muy interesante porque si mis genes podían podrían hablar, sí dirían que vienen de muy, muy lejos, quizás vienen de Andalucía, han pasado por el norte de África y después se fueron, digamos, hasta Alemania, la frontera de Alemania donde me, me crié y ahora me encuentro en España. Soy <ríe> <muy> francés, <beautiful>. anar... <ríe> de, de nacionalidad y de origen argelino. Vale, aclarado. Bueno, ahora vamos a aclararlo ya. Ahora entiendo, eh, de, de, de, de, de, de, de, de la exposición ha sido muy clara, muy elocuente, muy interesante ahora entiendo por qué la gente no ha votado en la comunidad las elecciones europeas porque claro, usted dice la disunión que hay en toda Europa es la realidad y la gente suelen decir, o sea, todos los ponentes a veces en conferencias que es porque la gente no tiene información de la Comunidad Económica Europea o la sea, Unión Europea yo creo que es al revés, la gente está tan informada y como ven que cada país va por su lado, por lo que se entonces no han votado por eso, porque por cuales yo me he encontrado, yo no he votado porque no creo que la Europa unida sí, a corto plazo. Y veo que cada país en el aspecto económico, en el, fin, en, en el financiero, en el político, tenemos un, un Solana que representa el Mister P Y resulta que después pues, cada ministro de cada país de Europa va por su cuenta y para competir con la China, con Estados Unidos, contra con sí y con la India no se puede ir de esta manera o Europa se une con una gran rapidez, o pues si no, vamos para atrás como los también. De acuerdo. Eso que me lo gana. Después, por ejemplo, esto del nivel de la renta... O sea, yo, bueno, leí en el periódico, hay un, un director de un banco que cobra 9 millones de euros al año. Eh, los deportistas, está saliendo en la prensa estos días, crecen es vergüenza. ¿Cómo puede ser que uf, el mundo vaya bien de esta manera, con esa desvergüenza que tienen de dar estas estos sueldos tan... Pues porque vamos, hay tanta diferencia entre un director de un banco y otra persona que no ha tenido esa suerte que sea un economista que esté trabajando para una empresa, tal... Tanta diferencia hay ¿eh? para que uno cobre 9 millones y otro cobre 50.000 euros al año, por ejemplo en la solución de la venta. Y después, quizá, pues un sistema estructural a nivel mundial de que no haya diferencias entre países, porque mientras haya diferencia en esta competencia que tenemos, por ejemplo los chinos, ¿eh? que trabajan tantas horas aquí mismo en Barcelona, Entonces, claro, si hay estas diferencias entre países, siempre va a haber revoluciones y va a haber siempre problemas. Tiene que haber estructuras a nivel mundial, de que no haya tanta diferencia entre un país de África y un país de Europa. Un país de Europa. Sí, porque oh. aquí ya se sí a terminar. Aquí, por ejemplo, hay una... No, ya sí. termino, ya te hay, no, más no, palabras, no, hay más no, palabras. No, la pregunta, pues, es, es la aclaración, que estoy de acuerdo totalmente, nada más. Gracias. <risa> sí, no, pero yo estoy de acuerdo. Señor sí, sí, tardes. Uh, como usted ha dicho, la Reserva Federal de Estados Unidos está fabricando billetes a más alto, pero no crees que el Banco Central Europeo está haciendo lo mismo tanto con el recficace al tanto el banco sentido a todos los países uno tres, uno, un especie de dinero enorme o, por ejemplo, lo que acaba de plantear ante ayer el Banco Central europeo invistando 442 mil millones de euros. Cuando aparentemente los estados de que tenían las tasa parcial, nada. Ahora bueno, contestas ahora. Yo contesto todo. Vale. Me parece mejor, ¿eh? Sí, sí. Me parece mejor así que podremos liberar los sábados próximos. Tú no, no Salvo si vosotros Sí, si son... no... No sé, sí. yo subrayar el, el, el hecho de la situación es esta no quiero ser pesimista pero yo creo que es como muy propicia para que se para que lo que ha comentado usted antes sobre las absorciones y las, las compras de unos, de unos grupos y ¿No? el crecimiento de estos grupos la creación de esta especie de, de, de, de, de para gobiernos corporativos que es una situación yo creo, no sé, yo creo que es, es muy visible si no sé si, si no pasa algo uh -huh. sí No, no, allí, allí, allí, allí por um, A mi me ha sorprendido la decisión que ha mostrado usted respecto a Obama porque parece que tenemos como una cierta confianza en lo que él está haciendo Y por lo poco que yo he leído, y supuesto, no soy economista ni nada, pero por que hayan ido de la prensa, digamos, de izquierdas en los Estados Unidos, eh, Obama, precisamente, sus asesores en materia financiera, son Larry Sanders, Jim O'Neill, que son los asistentes del problema que ha pasado. Y entonces, esta reforma que él intenta hacer, aparentemente, es tiene que seguir apoyando Wall Street. Por eso, Yo debería que me lo dices poco. Segundo, respeta la reforma de la sanidad. Presidente Obama se pone a lo que los grupos de base quieren que sea en la, la amplitud de lo que se llama ya Medicare para todo el mundo. Y él avisa sobre todo que no esté dispuesto a socializar la medicina. Lo único que él está dispuesto es que la, la, la, la, los seguros de, de salud sean más tal vez fuera, si sí, hubo más gente, pero esto es, no se entiende porque la gente no tiene trabajo. Entonces, me ha mmm, no sé qué verdad, las dos veces tres que usted habla de Obama, porque no lo que usted tiene, me que parece que espera algo de él. Cuando desgraciadamente, bueno, ya, digamos, la, la gente que realmente se preocupa, de estar viendo que, que de lo que dijo y lo que hace, por lo que sea, no se ha visto No le parecería bueno que hubiera un poquito de inflación porque si los tipos a 0 o a 1 la gente no va a parar nada y esto se va a parar hay que darle un poco de combustible a, a la máquina para que funcione si no será un paro total y después la segunda pregunta es que ya está a del otoño ya está pensando en subir los impuestos, ¿eh? Para compensar. Yo creo que un poco de devaluación lo Europa tendría que hacer, igual que está haciendo Estados Unidos, y Gran Bretaña fabricar billetes. Sí. No. Son da son. Sí, son. Sí. Y ahí, pues, sí, sí. ¿Eh? No. esta sí, ¿no? Tendrás un ratito. Sí, porque lo pues es es ¿eh? sí. no, o sea, de España más, eh, No trae mucho, ¿no? si para ti esto todo seria. pregunta me gustaría saber todo el dinero que ha desaparecido es una cosa que ningún experto como usted eh, contesta nunca lógicamente porque no lo sabrán ¿dónde está el dinero desaparecido? 3 <risa> billones de dólares etc segunda pregunta segunda pregunta eh, usted al ha lado hablado de la, muy bien, hablado de la, el mecanismo de dominación del FMI, es al que todos los que entendemos un poquito de economía hemos siempre combatido, ¿no? Sabemos que se lo dicen de muchos males. Pero en esta reunión del 20 de abril, en Londres, eh, ahí no se llegó al acuerdo de un mecanismo supranacional, regulador de la cuestión eh, monetaria y financiera de los bancos eh, de las llamadas instituciones financieras es decir, se vuelve otra vez en Londres por parte de Estados Unidos a eh, afectar con un consenso de todas las naciones que, o, o estados que estaban representados ahí eh, se vuelve a elegir al FMI es decir, se pone a la forra a guardar de las gallinas la zorra que es la que siempre hemos eh, denostado. Y eh, tercera cuestión. No, no, no tercera pregunta. Tendré eh, no, no, sí, sí, claro. que hacerla, ¿no? Sí, sí, por favor. No, más? no, no. no, no, no. Eh, creo que usted, creo que usted, además, yo lo he anotado, cada Polanyi tiene este, este libro que usted eh, citaba, la gran transformación. Un libro genial. Genial, efectivamente. Y yo también querría recordarle que también toda esta cuestión tiene el comienzo, los que hemos estudiado la deuda externa de los países del tercer mundo, eh, tiene comienzo en Estados Unidos, en gran parte, eh, por la escuela de Chicago, es la que habla del mercado, del mercado. Y también por eh, la, la cuestión política que Reagan y Thatcher, imprimen sus gobiernos. A partir de ahí es cuando viene gran parte de esta situación y ahí es donde entra el FMI. Gracias y les felicito por su gran conferencia. Gracias. Bueno, vamos a obtener ahora las respuestas. Bueno, no sé si podré contestar a todo, a todas estas preguntas, porque son preguntas importantes y no tengo respuestas a todas a las, a las cuestiones por supuesto, pero por lo menos podemos digamos organizar estas respuestas de manera coherente para dejar claro um, unas o dos orientaciones en nuestro debate uh, la relación banco, banco central estados uh, el banco central fabrica dinero sí. El Banco Central está fabricando dinero, tiene el derecho de fabricar dinero. ¿Por qué? Porque los bancos no tienen, los bancos nacionales no tienen el derecho de fabricar dinero. A nivel de la Unión Europea. Tienen como función gestionar el dinero nacional. Tienen como función pedir al Banco Central dinero, pero no pueden funcionar dinero. Y es una cuestión muy importante. Porque demuestra claramente la situación en la que estamos. Yo puedo decir públicamente aquí una cosa. Estoy seguro de que el año próximo el próximo año España va a llamar al Fondo Monetario Internacional para ayudarlo. Estoy seguro. Estoy absolutamente seguro porque los bancos españoles... Y el gobierno espacial ahora tiene muchas dificultades para conseguir dinero en el sistema de préstamo europeo. Las agencias de notación lo han bajado, era A, A, A, ahora es A, A, menos 1, menos 2, menos 3. O sea que cuando los agentes del Estado español o francés van en el mercado el Banco Central, y dicen, nos necesitamos dinero, las agencias dicen, pero ellos no van, a, no van a poder pagar. No tienen el dinero suficiente para pagar. Entonces se trata de prestar dinero a la gente que no tiene nada. Entonces no. Y para poder conseguir este dinero, ¿qué va a hacer el gobierno español, el gobierno francés, el gobierno port portugués? Lo ha hecho ya el gobierno griego. Pedir préstamo al Fondo Monetario Internacional ayuda al Fondo Monetario Internacional tanto como lo han hecho ya Hungría, Polonia um, y dos otros dos Rumania, Rumania evidentemente uh, de los países del este ya reciben, piden dinero porque son casi en quiebra porque los bancos porque la construcción europea significó la desaparición de la soberanía monetaria nacional. Y vuelvo a la cuestión de ahí, de la devaluación. Por supuesto que la única solución a nivel estrictamente técnico, tiene toda la razón, es una devaluación. Evidentemente. Pero los mecanismos de devaluaciones no existen a nivel del euro. Tanto en el tratado de Maastricht como en los... Todos los acuerdos después del Tratado de Maastricht, los acuerdos de Luxemburgo, absolutamente todos, no está previsto una crisis. Estábamos en la alfombra de Alibaba. Estábamos en el aire. Y ahora evidentemente ¿eh? se ve y no está previsto. ¿Qué ocurrió en España en 1992 cuando la crisis financiera aquí para la preparación de la, de la entrada para la, la, la, la, los criterios de convergencias de Maastricht y la preparación para entrar en el euro ¿qué hizo Felipe González? Fe? ¡Exacto! pero no podía hacer porque en aquella época existía la peseta ahora no puede hacer no puede devaluar al euro el único instrumento que pueda devaluar al euro que puede devaluar es un gobierno económico europeo, un gobierno, el Ecofin, por ejemplo, transformado en gobierno económico europeo, puede decir, mira, pasta bajamos, devaluamos, podemos y permitir, España está en una situación difícil, damos dinero a España, damos dinero, no importa, damos, hemos dado dinero, damos dinero, damos dinero, dinero no importa, bajamos, lo que importa es la cohesión económica y social. Lo que importa es el, grandes proyectos comunes e europeos. Y poner esa devaluación al servicio de grandes proyectos. Ni hablar de esas cosas con el señor Trichet. Eh, hablar de estas cosas es darle, digamos, un cáncer. No puede entender estas cosas. Porque el mercado tiene que actuar. así ah, si los españoles están en esta situación, es el, pues el problema de los españoles. tiene que solucionarlo ellos. Claro, al tipo cero nadie va a meter un, un duro al banco. Sí, pero el chip, a, a, ahora es a cero bueno. no nueve. El dólar es al tipo cero, el, el dólar es bajo de cero ahora, evidentemente. Pero eso no va a solucionar. Necesitamos una gran devaluación en línea europea. Yo estoy de acuerdo, pero hay palabras, estamos en el reino del pensamiento único. Hay palabras que no se pueden pronunciar porque pronunciarla es comprar un billete para la cárcel ideológica en este, en este mundo. No se puede pronunciar devaluación, no se puede pronunciar proteccionismo, no se puede pronunciar servicios públicos, bienes universales, son cosas que dan miedo a los detentores del, del sector privado. Dan miedo, es así. Después de 40 años, 30 años de dominación ideológica, incluso los estudiantes en las, univers en las universidades han perdido ...el conocimiento mínimo para poder analizar la realidad... ...porque toda su formación es una formación ultraliberal... ...una formación basada, digamos, en las estadísticas... ...en el mercado eficiente, no eficiente, etcétera, etcétera... ...la victoria del liberalismo ha sido antes que todo... ...una victoria ideológica... ...y como lo recuerda nuestro amigo ahí... ...evidentemente eso empezó a finales de los años 70... ...con la revolución ideológica tacheriana y Reagan... ...los Reaganics evidentemente, o sea, que estamos en una situación muy muy difícil. Entonces, lo que hacen los estados, los estados al no poder conceder, eh, con, conseguir todo el dinero que hacen, ¿qué hacen? Bueno, utilizan los déficits públicos. Los déficits públicos, y entonces dicen, bueno, no tenemos, no, este, este año no tendremos 3% de déficit, tendremos 6, 4, 5, 6. Hay una diferencia entre las cifras y la realidad, la realidad es mucho peor, de las cifras evidentemente ¿eh? para gobernos por supuesto que estamos en una situación en la que en realidad lo he dicho rápidamente el banco central es independiente pero no es independiente de los poderes reales europeos y los poderes reales europeos son las multinacionales eh, los grandes eh, los grandes polos financieros la gente no sabe cómo se hizo la cosa la gente no sabe cómo se escribió el tratado de Maastricht la gente no sabe cómo en, entre 1980 y y, y, y, y, y 1992 fueron los banqueros en Zurich que elaboraron el proyecto del, del, del Acta Única, fueron ellos que elaboraron, digamos, todas las reglas del Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht costó a Francia más de un millón y medio de parados en diez años únicamente para respetar a los criterios de convergencias. De convergencia a nivel europeo. La gente no sabe nada de eso porque es un tema evidentemente muy complejo. Basta con escuchar la bolsa, la gente no entiende nada. Prefiere escuchar, a no sé, a Madonna o yo no sé qué. Yo no conozco los, los cantantes. ¿no? Entonces, uh, por supuesto, porque es un lenguaje inaudible. Es un lenguaje que no se puede entender. Y estos... Para gobiernos ocupan un puesto evidentemente importante un gobierno económico del euro podría imponer a esa gente reglas reglas ahora que mira aquí ¿qué está que que ha dicho zapatero ayer o antes de ha dicho a trihé hola basta ¿eh? nosotros nunca eso no lo podremos hacer ¿no? ha dicho ¿eh? Uh, tengo aquí la artigo muy, muy, muy interesante, ha dicho S Sarkozy, evidentemente Sarkozy. Sarkozy, replicó ayer a Fischer, no llevaré adelante una política de austeridad porque eso siempre ha fallado, no incrementaré los impuestos porque eso aplazaría el final de la crisis, tiene toda la razón nuestro amiguito, toda la razón. Ah y, y y Zapatero y Zapatero dijo lo mismo, no sé dónde pero se encuentra aquí, pero dijo, dijo lo mismo dijo yo no, no lo haré no puedo aceptar estas cosas porque evidentemente los gobiernos no pueden tomar la responsabilidad de incrementar la crisis y hacerla pagar ahora, digamos, a los más a los más débiles contesto sobre los, los, los, los temas económicos Y después volveré a Obama. ¿eh? Eh, evidentemente, ¿dónde está el dinero desaparecido? Yo tengo una respuesta absolutamente banal, banal pero creo genial. ¿eh? Lo siento decirlo así. Lo han gastado. Viviendo como Maharaja, viviendo como reyes. Lo han gastado con estos salarios, con estos sueldos de los futbolistas, de los que lo han gastado. Efectivamente, ha desaparecido. Porque se ha transformado en humo. Pero ellos dicen bien siguen viviendo bien. Ahora hay nuevas empresas, hay nu nuevas eh, ban nuevos bancos en el sistema financiero internacional que consiste en vender los productos tóxicos. Y enriquecerse en la venta de productos tóxicos. Este es un sistema increíble, absolutamente genial. O sea, es un sistema, no sé cómo se puede, digamos, lo decía precisamente, muy bien lo decía Carl um, Polanyi en The Great Transformation, decía el sistema se autonomizó, el mercado se ha autonomizado y es como el Frankenstein, creado para, por un médico y se transformó en verdura, digamos, del, del médico. Y es exactamente lo que hemos hecho con esta autonomía, de, esta autonomía del mercado. El Fondo Monetario Internacional. Mira, yo como vosotros, yo he luchado mucho en contra del Banco Central, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la OCDE, la meca del ultraliberalismo. Acaban de publicar ayer un informe diciendo que la crisis, toda la crisis, es por culpa de los sueldos altos el lema central, y desde ahí sacan absolutamente 100, digamos, propuestas para bajar los sueldos. Sabemos, desde hace 40 años es la oficina de producción de la ideología ultraliberal. Ha desaparecido la escuela de Chicago, pero ahora tenemos otra escuela mucho peor, es los informes de la UCMD. Entonces, sabemos que estos instrumentos no pueden hacer mucho, pero el Fondo Monetario FMI ahora... En esta situación de crisis puede actuar. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional cambió de función histórica. Entre 1944 y 1974, lo, lo siento, pero soy conscientemente pedagógico para entender estas cuestiones que son importantes. El Fondo Monetario Internacional tenía como función prestar dinero. Cambió su función con ...el comienzo de la mundialización de la globalización... ...y en vez de prestar dinero... ...a partir de 1974-05... ...empezó a recaudar dinero... ...y se transformó en máquina... ¿eh? ...de recaudación del dinero sobre todo de los pobres... ...de los países plazados en situación de planes de ajustes estructurales... ...planes de ajustes estructurales... ...los países africanos... Los países de América Latina, Argentina, México, Brasil, todo el mundo, todos estos países. Países asiáticos, etcétera Y este dinero lo devolvía a las empresas privadas. Se transformó de organización al servicio de los estados públicos en organización al servicio de las empresas privadas con un sistema de culpabilización de los pobres increíbles, increíble. Todo lo malo de los años 80 venía de la deuda de los pobres, todo. Criminalización de los pobres, que no pagan sus deudas, etcétera, etcétera. En esta crisis es la única institución, es la única institución que puede tener una política mundial consensuada entre las grandes autoridades. Porque es la única institución que puede fabricar dinero sin relacionar este dinero con una moneda nacional. Los derechos de giro. Y en esta situación de crisis, para que todo el sistema, para que todo el mundo... esté Porque nosotros, evidentemente, puedo decir, esto estoy en contra del capitalismo, en contra del capitalismo, que estalle ese sistema. Lo puedo decir. Pero pienso a la gente que se va a encontrar mañana en el paro. Pienso a la gente que tiene que pagar un alquiler. ¿Qué tiene que pagar? Sanidad, etc. ¿Qué, qué, qué, qué, ¿Qué hacer con esa gente? La revolución no la veo mañana. Entonces, hay que ver cuáles son las posibilidades realistas para poder actuar ahora. Here and now. Ahora. ¿Mm? ahora aquí y ahora. El FMI puede tener un consenso entre los grandes países para estabilizar el sistema monetario internacional. Yo estoy seguro de que el próximo mes de octubre se va a hablar fundamentalmente de esa cuestión. Fundamentalmente. Eh, no digo que es una institución eh, eh, genial, no digo que es la institución eh, digamos adecuada, pero es la menos mala en la institución actual. Por supuesto, la solución ideal sería un Consejo de Seguridad Económico Mundial. Sería primero la ...puesta en cohesión de todas las organizaciones de la ONU... ...poner en cohesión, por ejemplo... ...la Organización Internacional del Trabajo... ...lo que dice la Organización Internacional del Trabajo... ...la ONC... Eh, la, ...todas las organizaciones... ...la, la, la organización... Que se, ...la FAO, que se ocupa, digamos... ...de la alimentación a nivel mundial, etcétera... poner de ...poner en síntesis... ...estas organizaciones y crear dentro del sistema de la ONU, al lado del Consejo de Seguridad, un verdadero Consejo de Seguridad Mundial, en el que todos los países sean representados, no siempre, pero de turno, así que es el principio de igualdad, de turno todos, y que puedan tomar decisiones no consensuadas totalmente eh, a la mayoría, grandes de, decisiones, y... Este sistema, este, este Consejo de Seguridad Económico Internacional podría evidentemente crear una nueva civilización, porque se trata de nueva civilización, no se trata únicamente de nuevo sistema económico. Pero bueno, eso no existe, no existe y no lo van a hacer, porque las relaciones de fuerzas entre la ciudadanía y las élites dirigentes a nivel internacional y el sistema financiero son muy desiguales. No contamos, no pintamos frente a ellos. La realidad es esta. Entonces, si podemos utilizar el Fondo FMI para equilibrar un poco la situación, a mí me parece bien. Termino con lo de Obama. Es un tema muy complejo. Hay que darse cuenta de lo que es la sociedad norteamericana y de, de, de, y de dónde viene este tío. La sociedad norteamericana es la sociedad más subdes subdesarrollada socialmente a nivel mundial. Hay sectores más pobres que en algunos sectores de China. Hay que ver lo que existe. Y hay sectores, evidentemente, muy, muy, muy, muy ricos. Ahora las capas medias están en crisis. Son las capas medias que han rotado para uh, uh, Obama. Porque tienen que reembolsar sus préstamos y no tienen el dinero para reembolsarlos por causa de la crisis financiera entonces votaron para él no porque es negro guapo etcétera no porque tenía un programa económico digamos que podía dar a esa gente la posibilidad de retrasar su, su, sus, eh, digamos, eh, su crédito etcétera etcétera tiene muchos enemigos el primer enemigo el más importante es Wall street no es por casualidad si eligió como ministro de hacienda uno de los gurús de Wall Street, Timothy Geithner. No es porque a su en Oriente Medio eligió como jefe de gabinete un tío muy conocido por sus posiciones sionistas. Y toda la estrategia de Obama consiste en poner en los sitios importantes gente que no comparten su visión, pero que están obligados a poner en marcha una política. o lo, Ocurre lo mismo con la señora Clinton. No comparte con ella nada a nivel de la política internacional, pero está haciendo su política. Y él lo hace siempre con un discurso muy prudente, muy prudente, diciendo una cosa, mañana diciendo casi lo contrario, pero siguiendo con la misma cosa. ...y frente a un sistema muy poderoso... ...en el que las élites financieras están en crisis... ...entonces lo dejan actuar... ...pero no lo van a dejar siempre actuar... ...tanto como los lobbies no lo van a dejar actuar siempre... ...este tío puede tener un fin... ...muy, muy peligroso... ...muy peligroso... ...y los norteamericanos saben cómo poner fin... ...a la vida de un presidente... ...entonces estamos en una situación... ...muy compleja... ...y él... ...lo no digo, yo no... Yo, ...no soy... Digo, ...a mí me conocen por mis artículos como uno de los críticos más... ...digamos, duros de encontrar en encontrar de la política de Estados Unidos... Uh, ...pero este tío está haciendo cosas... ...de manera muy inteligente... ...utilizando los medios que tiene entre sus manos... ...y Seguro Social, por ejemplo... ...bueno ha planteado el problema del seguro social es fundamental en, en Estados Unidos. porque este pro, este problema no se planteaba era natural que la gente ¿eh? no tuviera digamos eh, eh, eh, seguro social algo absolutamente natural porque si decías no tienes el seguro social es por tu culpa porque no no eres rico es tu culpa estamos estamos una somos una situación de, de de, de, de, de ganadores y perdedores eh, bueno, tú eres un perdedor entonces es tu, es tu culpa él está diciendo no hay ganadores y perdedores ¿sabes? los perdedores son siempre los mismos no es una casualidad entonces hay que ayudar un poco a esta gente está utilizando todos sus medios entonces me parece que no debemos exigir lo que es ahora imposible para Obama porque su país está en crisis el sistema financiero en quiebra, el sistema económico catastrófico. La situación de las infraestructuras en Estados Unidos es catastrófica. La situación de la educación es peor que aquí. Es una cosa increíble. Hay que ver, nosotros vivimos en un mundo muy particular en Europa. Tenemos el mejor sistema mundial de protección social. No lo sabemos, pero el mejor sistema. Entonces, para los americanos, cuando vienen aquí y dicen, pero eso es una locura, que es eso? Tienen todo... Pueden en el paro, tienen dinero en el paro, protección, las, la sanidad gratis, la seguridad uh, universal, yo no sé qué, los africanos, los africanos vienen en Francia y se vuelven, digamos, si tienen el seguro social, etcétera, etcétera. cosas increíbles. En Estados Unidos es lo mismo. Entonces, yo no quiero defender a, a, Obama, por, a Obama por defenderlo ideológicamente. Yo, como no, veo la situación en Estados Unidos, eh, os digo verdaderamente que lo tiene muy, muy, muy, muy difícil y que hay que darle tiempo. Muchísimas gracias y espero hasta la próxima. <risa> bueno, pues esperen la semana que ve a las enterendas que harán y, y la semana que ve, pues, gracias. Gràcies <laughs> <laughs> a